Muy buenas tardes, bienvenidos a Sudamérica Extremo en esta nueva entrega de Metal Extremo Sudamericano. En el día de hoy le vamos a ofrecer un programa dedicado a las bandas de black metal de toda Sudamérica. Y antes de comenzar el programa le quería agradecer muy especialmente a Roberto Arteaga y a José Pons. De 7 Rock Radio y nos vamos directamente con la primera banda del día de hoy. Hablamos de la banda Vulcana, formados en Brasil en el año 1981, considerados como la primera banda de metal extremo de todo Sudamérica. Es innegable su influencia sobre Sepultura y Sarcófago. Ellos crearon un sonido muy personal, lo que sumado a sus letras blasfemas convirtió a Vulcano en una referencia crucial. Dentro del desarrollo del metal extremo en t o d a Sudamérica y para el mundo entero. Aquí le vamos a dejar un tema de la banda Vulcano, el tema se llama Death Metal. Como n o o o c c i d s la bestia maldita nacieron en Buenos Aires a mediados de los 80 y luego de caóticos ensayos tocan por primera vez en tipos e m en que la escena argentina recién estaba surgiendo. Son una banda de metal con letras Gore y las cuales eran e s c o g i d a s por enfermas voces al oído. Para mí, en lo personal, es una banda black metal, más ya que sus letras y su cultura a t i v o era muy Gore. Eh, para mí es una banda black metal y, y bueno por eso l o voy a poner en el especial d el día de hoy en continuación le vamos a dejar con la banda s a r t a n d e su tema plegarias al corazón negro Lima, el i m a del año 1986 son considerados la primera banda de metal extremo peruano y ellos lograron salir con su material a Europa y Estados Unidos. El estilo musical de Morten está principalmente arraigado con el d e a t h y el black metal y partes trash、eh, medio ochentosos. Sus letras hablan principalmente del ocultismo y antecristianismo y a continuación vamos a dejarlo con el tema. アンジェルドアポタシー a Chile con la banda Atomic Agressor, g que se forma ya por el año 1985,、eh, aunque sufre innumerables cambios d e sus integrantes, y queda realmente establecida en 1988. Y es en 1988 donde realizan su primera presentación al aire libre, el día 26 de noviembre de 1988 en Santiago de Chile. y bueno le vamos a dejar un tema de la, de la banda atomic agresor g s que se llama beyond reality diabólica formados allá por el año 1992 en asunción d e paraguay hacen un black metal sumamente interesante que espero que todos ustedes les guste y vamos a compartir un tema de diabólica el tema se llama recibe el nuevo fuego Y desde Paraguay nos vamos para Colombia con una banda formada ya por el año 1994 cuando se formó la banda tenían otro nombre se llamaba un culto infernal pero fue en el año 1996 que cambian su nombre por infernal simplemente infernal y con eso le pegan un gran cambio adentro de lo que es el tema del black metal la q u e l l a época Eh, su demo fue muy bien recibida por parte de la audiencia a n d e r n o Tiene partes acústicas, una interpretación、eh, vocal muy brillante, tiene melodías muy tristes y otras características que hicieron de su demo único en, en aquella época.、Eh, tienen este, mucha influencia del black metal nórdico de, de, de, de los 90 y a continuación le vamos a dejar un tema de la banda Infernal de Colombia. El tema se llama Sin miedo a la tempestad. querida tierra natal y de allí le vamos a presentar a la primera banda de black metal formados en el año 1993 la banda eternal con... con dos músicos que luego partieron para suecia ellos son martín lópez y martín méndez、eh, realizaron un, un, una presentación en vivo、eh, antes de, de partir para el exterior y también este, consiguieron editar su disco a través del sello argentino Strong Soul. Bueno, de la banda Eternal de Uruguay le vamos a dejar el tema, que a mí me encanta, se llama Dawn of the Black and Fire. Bueno, vamos directamente para Bolivia、eh, con la banda Bael. Formados en Sucre, Bolivia,、eh, se unen tres almas infernales para ejecutar el black metal desde de la old school.、Eh, la, banda, la, la banda, cuando se junta, se junta para proclamar eh, eh, todo lo que sea temas relacionados con el a n t i f r i s t i a n i s m o y el satanismo. Eh, para procesar también palabras de rebelión y dar a conocer al mundo el camino de la nueva luz de la sabiduría no m a n c i l l a d a hacen su culto a l u c y f e r r a que r e c e n o c e la nueva era satánica lo vamos a dejar con un tema de bail que se llama tormenta de dolor ただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただ 私たちの人生、このあれの a 生、私たちの人生、私た e の人生、私たちの人生、私たち i s 生、私たちの 本当の手足を蹴り上げた、本当の手足を蹴り上げた、本当の手足を蹴り上げた。 徳島県の皆さん、徳島県の皆さん、徳島県の皆さん、徳島県の皆さん、徳島県の皆さん、徳島県のの皆さん、徳島県の皆さん、徳島県の皆さん、徳島県の皆さん、徳 どうも。 いいなあ。<音楽> Y, y, y, es una banda que se formó en e l e r o 2001 y, y bueno en 2003 por primera vez el n t estudio de estudios de su mesa a grabar de hecho, de en el año 2006 graban lo que será su primer p l a c a apocalipsis lanzando un tiraje a nivel de 0 i 0 copios y además llevando a explotar su primer t i r a a nivel n a c i o sea por todo d e n t r o de Ecuador、eh, seguramente no es la, la, la, la primera banda que, que se forma en Ecuador de, de black metal eh, eh, pero a mí lo me parece que es una banda que, que me gusta bastante y a continuación voy a dejar el tema de la banda g a d a v i r i el tema se llama el filo d a ya por el año 2006 como un proyecto en solitario a manos de demo r pero es recién e l año 2014 cuando la banda queda totalmente c o m p l e t a cambia su nombre a te urgia actualmente la banda está radicada en colombia y han logrado editar un ep llamado anti perpetuo te urgia practican un black metal con algo de metal sumamente agresivo y espero que a todos les guste a continuación le voy a dejar un tema de la banda teustia y su tema se llama su voz entre las sombras t o me d n cuenta como del material extremo de l Centroamérica, entonces me parece que también tienen espacio dentro, dentro de nuestro programa radial y la verdad que a mí Pagano Doctrina me encanta hace mucho tiempo, los conozco desde el año 96-97 pero ellos se f u n d a r o n en el año 1997、eh, fueron la primera banda costarricense、eh, de u a a jineta Y、la verdad que por suerte que en el año 1995、eh, lograron u、eh, acto que nos vemos, no l vemos como una actitud envío d e del paganismo、eh, la cual d e m o s t r ó de la banda、eh, mucho originalidad y、eh, que tenían estructuras、eh, musicales extremadamente interesantes y un contexto lírico、eh, que me llamó bastante la vida este, Lamentablemente la banda ya por el año 1998 como, como que se disuelve, pero, pero su líder, por suerte,、eh, Erxes, s、eh, decide refundar a la banda Paganos Doctrina en el año 2006. y, desde, y, y de, de, de, desde allí pude conseguir un temita que le voy a compartir a continuación、eh, de la banda Pagano Doctrina de Costa Rica y su tema se llama. オークエリス、アペプ、アト、ボーテクス、ベ t タ。 al final del programa del día de hoy el especial de black metal espero que les haya gustado mi nombre es josé pichaco、eh, el conductor del programa e、eh, sudamérica extremo y、eh, a continuación le vamos a dejar la, la última banda del programa del día de hoy una banda proveniente de, de méxico que se fue informado en el año 1992 con el nombre de, de black plane pero todos los c a m b i o s de integración en el año 1993 se estabilizan y quedan con el nombre de es、eh, r e Chigal que significa la reina de la muerte la presa de la l a m i n t a c i ó n la tierra tirana、eh, la tierra del no retorno muy interesante nombre para, para la agrupación de, de las notas、eh, mexicanas llamada es que a continuación le voy a d a c e r un tema que la verdad que, que suena muy potente、eh, y espero que a todos ustedes les le, le g u s t e、eh, bueno y acá dejamos el tema de la banda eres gigal el tema se llama black metal store m Metal! ¡Cali Black ¡Vive! e Llegamos al final del programa de hoy. Les quería agradecer a todos ustedes por estar escuchándome y apoyándome en esta nueva edición. Les invito a todos ustedes a que,、eh, si tienen alguna banda para recomendarme o son parte de alguna banda, que me escriban por favor a s u d a m e r i c a e s t r e m o c o m y allí me envían su material por favor, 1 o 2 en el R3, una foto grupal y la biografía de la banda que en breve van g a r e m d o su programa y lo estaremos difundiendo. Nos vemos en, en la próxima edición que está asignado todos los días martes a las 22 horas hora de Venezuela 23 horas de Uruguay Así que hasta la próxima y aguante el metal extremo carajo